Bien, nice. buenas, wow, tardes. buenas tardes, buenas tardes, brodis, eh, me da mucho gusto, Bravo. me da de verdad mucho gusto que estén en conexión con este segmento, vamos rápidamente a la línea telefónica, ahí tenemos a, ¿cómo se llama Edwin? Se llama Enzo Maestro, enzo, enzo eh, tiene una pregunta y una historia muy interesante para usted. Me recuerda al famoso jugador de fútbol uruguayo Enzo Francescoli. Adelante, Enzo. Buenas Aquí tardes. Aquí no estoy, maestro. Aquí estoy, a sus pies, maestro. Bravo, bravo. Hola, Gracias. Soy alumno de usted. por mucho tiempo, maestro. Y y yo siento que después de tantos años tengo la necesidad de hablar con usted, maestro, y me aconsejo. Por mucho me tiempo. A ver, usted, a, ver, a, ver, a ver, brody, cuando dices por mucho tiempo, ¿cuántos años o cuántos días o meses estamos hablando, Enzo? Ah, pues yo estamos hablando de mínimo 10 años, maestro, sin exagerar. 10 años. 10 años. ¿Qué no fiel a los temas esos? Oye, fíjate que el otro día escribió un brody, eh, me escribió ahí en arroba, el maestro @elmaestrodoggy y decía, "Oye, maestro, yo lo escucho desde niño." Y yo me puse a pensar y a reflexionar <risa> y dije, "Ah, caray. Le dije, "¿Cuántos años te, cuántos años tenías?" Dijo, "Desde que tenía como 8 o 9 años." Entonces quise que si ya pasaron 10, 11 años, este bro ya tiene su, su 20, 21 años." Entonces dije, "Ah, bueno, tiene tiene sentido." Y entonces, uno está aquí con ustedes eh, y ustedes con nosotros por ya mucho tiempo, somos parte de la familia, no coincidimos siempre, pero sí. siempre ahí estamos, Brody. Pero, ¿para qué me llamabas? A ver. Mira, maestro, como dice usted, yo soy fan de usted por muchos años y siempre había querido hablar con usted porque es un placer y puedo decir que ahorita tengo el placer de hablar con usted, pero más... Que yo me quería dar el placer, siento necesidad de hablar con usted y pedirle un consejo, maestro. A ver, bro. Ahí le, va, le, voy le voy a resumir. Resulta que yo estoy separado con la mamá de mi hija, mi hija tiene cinco años. Y mi preocupación se puso muy alta hace unos días, maestro. Estaba hablando con la mamá de mi hija, y como mi hija va lo de la escuela, lo del virus, esto nosotros estamos platicando cómo va a estar la cosa, esto aquí y acá. Y resulta, maestro, que de la nada... Yo no hablo con ella si no hace mi hija, ¿verdad? Temas que acercan, no me importa hablar con ella de otro tema. Entonces resulta que se dio la cosa que me dijo que estaba casada, maestro. ¿Verdad? Que se había casado. Y yo ni sabía que tenía novio, maestro. Ah. Yo, yo su vida personal, yo no me meto en su vida personal. Tú haces lo que tú quieres, yo hago lo que yo quiero. Pero mira, maestro, eso fue lo que puso mi alerta, maestro, bien alta. Yo no sabía que tiene novio, yo ella hace lo que ella quiera, como yo siempre le digo, todo tu tiempo libre, todo lo que tú quieras, a mí no me importa, pero cuando tengas a mi hija, por favor, date a respetar usted respeta mi hija. Y aprovecha el tiempo que tienes con tu hija y con mi hija. Y resulta que me dice que está casada, maestra, ¿verdad? Entonces de, por, le pregunté yo, por um, no sé, quizás me salté al que ella me dijera eso, Y pues quise saber cuánto tiempo, quién es, con cuánto tiempo saliste con este tipo, el otro. No me dijo nada, maestro. Simplemente me dijo que era un... He, he was a Mexican, porque ella es buena, ¿verdad? ella no habla español. Pero me dice que es a Mexican guy. Entonces yo, donde me preocupa, maestro, es donde yo ni sabía que ella tiene novio, maestro. No tiene nada y Ahora resulta que ella está casada, maestro. Ella, esta mujer, yo... Pasé mucho con ella, yo te puedo decir que esta mujer tiene problemas de mentir. Esta mujer puso en una ocasión, ella puso que su hermano se estaba muriendo en el hospital, en el hospital en, en una situación crítica y que, como yo tenía mi hija, decía que se la, que se la llevara su amiga, que porque su hermano se estaba muriendo, que su hermano se iba a llevar al hospital, esto y lo otro. Maestro, resulta que ella estaba atorada en rino en la nieve, maestro. No podía venir para acá y le tocaba agarrar a su hija en ese día no podía pasar porque había estado en el camino con quién, con quién con estaba mucha nieve. con quién estaba y la, la hija la, eso, con, maestro ¿con, me dijo que ¿Con quién estaba la hija? ¿Contigo? La hija estaba contigo. ¿La hija estaba eh, contigo? Con la, la Sí, la mi, estaba conmigo mi hija y ella dijo, "Oh, va mi amiga y la va a recoger de contigo y la va a llevar acá porque mi hermano está en el hospital, tuvo un accidente, está en una situación crítica y toda la familia tiene que estar ahí todo." Y yo lo que le dije al maestro él, le dije, "Mira, si tú no vienes y agarras a mi hija Tú, conmigo, ya no se la voy a dar a nadie. Resulta que pasaron 6, 8 horas después, maestro, a, a ese día, una noche, me dijo, ¿sabes qué? La verdad, estoy atorada acá en la nieve. No puedo no puedo manejar, no puedo hacer nada. y Pero, wow. maestro, usted, dígame, ¿por qué me mintió wow. eso, maestro? ¿sabes? Entonces, wow. yo siempre... Yo ha sabido que esta mujer, yo como digo, ok, simplemente me pudiste haber dicho, ¿sabes qué? Vine Rino está nevando muy fuerte, estoy atorado, no vamos a salir aquí en 10, 12 horas, llego por mi hija a la hora que sea, perfecto, ¿sabes? Yo no tengo ningún problema con eso, está bien. Sé que es tu responsabilidad venir por ella a cierta hora. Ok, está bien, pero no me tienes que mentir y decir que tu hermano está en una situación crítica en el hospital muriéndose y que que alguien más va a ir por, por mi hija y se la va a llevar a ti porque tú estás en el hospital. Entonces, a, ahora resumiendo más, esto es por contarle algo, ¿verdad? algo leve. Ahora, ahora lo que yo regreso aquí a mi preocupación del presente maestro mi preocupación del presente es que yo le dije a esta mujer que estaba casada con alguien que yo necesitaba saber quién era ese tipo y necesitaba presentarme yo con él claro porque tú hija Entonces, está tu hija está envuelta en esta situación es. claro pero ella lo tomó del otro lado maestro ella lo tomó como que, eh, como si tú, ritmo, como, como si tú, como, sí como si tú estuvieras celoso no Sí, como si yo estuviera celoso, como que si yo me muero por saber quién es este tipo, si yo quiero saber cuándo fue la boda o cuándo te casaste, cuándo. yo simplemente son preguntas para mí, concern, mi preocupación hacia mi hija, maestro, de, ok, este tipo pasa tiempo con mi hija, oye, mi brother, hija oye, brother, y, este y... tipo cuida a mi hija, ¿qué, qué está pasando ahí, ¿sabe, maestro? ¿Qué está pasando? ¿Qué tipo de relación tiene este tipo con mi hija? porque yo no lo conozco, yo no sé, no tengo ni idea ni quién es este tipo. Entonces, a mí me molestó que mi mamá, esa mujer nos tomó como que yo quería meterme en sus business. Entonces ella me empezó a decir, ahora sí te quieres meter en mis business, que tú nunca me has pagado dinero, que tú nunca que tú eres un mal padre, que tú... Me empezó a decir muchas cosas, maestro, como cada mujer... Le echa partida sí, a, a un a, hombre a, a ver Brody, pero tú has pagado tu chazo y siempre Maestro, ahí le va otra cosa Yo, ella me puso chazo y soporte a mí Y los papeles se dieron la vuelta oh, no. Y ella terminó, ella terminó maestro Yo soy uno de los pocos casos, yo le puedo decir ahí afuera Que hay Ella me metió chazo y a mí Yo agarré abogado Nunca le dije que tuve abogado hasta el último día Que se canceló todo ella me terminó pagando 86 dólares al mes a mí, maestro. A mí. Ella, a mí. ¡Bravo, dijo, bravo. Maestro, yo pero, me puse las pilas. Eh, eh, no eh, esto, contando, es, es, y... esto sucedió porque tú te pusiste las pilas, agarraste una bo... Desde un principio, al, al, al, maestro, que, Desde un principio. Alguien que sabe de eso, ¿no? Más que de todo. De escucharlo, maestro. De escucharlo. Le puedo decir gracias a usted por eso, maestro. Porque le puedo decir, maestro. Bravo, cuando yo bravo. me acepto por mi correo, maestro... Y Ay, que tenía que pagar 285 dólares por mes o algo, si no recuerdo la cantidad exacta. Yo agarré esa carta maestro y se la llevó un abogado. Le dije, abogado, necesito su ayuda aquí. Resulta que todo el caso, ella dijo que ganaba 26 dólares al mes, que no trabajaba, que ella tenía, ella era la padre de mi hija. Resulta, maestro, que cuando mi abogado me hizo mi papeleo, me dijo, ok, esa mujer trabajaba en ese entonces, maestro, ella nomás quería mi dinero. Era eso había un, no, un y, y, y, paramos, y, y sabes qué? no necesariamente mujer, no Brody, grabado, no, Brody, eso. y no necesariamente quería tu dinero las mujeres a veces <risa> va más allá del dinero es es eh, fregar al Brody eh, no no está sí, si, si, si, si a ti te ve si a ti te ve contento tu ex o sea mira si ti, si tu ex te ve cabizbajo te ve triste te ve que de repente posteas en Facebook una canción triste o algo no va a decir nada. Eh, te, ella va a estar entre en, en, en su muy in, dentro, va a estar así como que, eh, pues, ¿a donde debe estar? Si te ve a ti, que publicas claro, una foto claro, donde claro. estás feliz, estás de, de viaje, estás con otra mujer agárrate brody, ¿Cómo es? o sea, te van a hacer ver, este te van a querer hacer, porque no, no soportan, son la mayoría de mujeres, la mayoría sí, sí. que tienen a su ex, que ya el brody ya ni siquiera lo pelan, pero si el brody le empieza a ir bien, uy, uy, uy, te van a buscar para hacerte sufrir o para quererte sacar un beneficio. Bueno, la cosa aquí, lo más importante claro. y destacable de todo esto, no es que cómo era la mujer, a mí eso no me sorprende cómo son, a mí lo que me sorprende es de que qué bueno que tú agarraste ayuda para salir de eso. Si tú fueras otro de los que nos están escuchando, estaría pagando un chao de support? porque sí, porque ellos creen que ya la perdieron. Ey, es verdad, sí, sí. La, la tiene el hombre de perder. Yo estuve en una corte, el hombre la tiene más difícil. eso es verdad, digan lo que digan, hablen lo que hablen. Ahorita van a salir con un caso de, ay, a mi prima, ay, yo no... Ay, sal, digan lo que quieran. Ustedes las tienen de ganar en la corte, lo que sí es de que tenemos que ponernos truchas. Yo por eso a veces tengo aquí una abogada de, de Child Support, sí, claro, es buenísimo, buenísimo, buenísimo. para que, los, para que los, los los ayude de esa manera. Y qué bueno que no seas dejado y no seas tonto como muchos que lo hacen y dicen, no, ¿para qué? De todos modos ya perdí. No, no tengo papeles. Nada tiene que ver eso si usted no tiene documentos. Claro, o padre, usted no o, o, eh, Así que póngase trucha y, y le deseo mucha suerte. Pues te agradezco la llamada, sí. Brody. No, muchas gracias maestro, es un placer hablar con usted y la verdad yo quiero decirle a los brazos que están allá afuera Tienen que ser inteligentes desde el primer día Desde el primer día tienes que ser inteligente porque si te agarras, que te dan la vuelta en algo Va a estar difícil, pero si eres inteligente desde el primer día Como esta mujer le dije, mira aquí están las diferencias entre tú y yo Ahí le va maestro para que ya déjalo rápido Le dije, mira, la diferencia está en que tú me vas a pagar dinero a mí no es mucho. Digo, ese dinero no me va a hacer ni rico ni pobre a mí. Pero en cambio, si tú estuvieras agarrando ese dinero de mi 86 dólares o lo que fuera, la diferencia fuera que tú agarras ese dinero para cubrierte uñas, para hacerte las cejas, para pintarte el pelo, para lo que tú quieras. La diferencia entre tú y yo, aquí están que esos 86 dólares a mí no van a hacer ni rico ni pobre, pero esos 86 dólares se van a ir a la cuenta de ahorros de mi hija. Y va a ser dinero de ella. Ese dinero yo de ti ni lo necesito. Que mi hija te dé gracias Dios, cuando tenía 18 años y cuando le agarró ese dinero. Sí. Ese dinero, ese, ese dinero bueno. Oye, Brody, Entonces, pues... Esas fueron las diferencias, maestro. Ahí. Sí. Le dije yo, le hice saber cuáles son las diferencias entre uno y otro. Pero yo he estado hoy, ahí por mi hija, maestro. Y nada más para terminar, es eh, para que vean donde se están metiendo los que quieren andar con nada más soltera. Si ustedes no conocen al Brody eh, No sé qué mamá, qué mamá estén agarrando Y si eh, conocen al Brody Los va a estar checando Como este Brody que es lo, lo ideal Porque esos esas las cosas tienen que ser así Entonces para que ustedes vayan viendo Que una mamá soltera no es un buen partido Por esta y muchas cosas más Ahora lo de que mintió eh, Olvídate Ya regresamos señores No, no se vayan Chido es el podcast muy no chocolatá. Lo que te estás escuchando, este es el podcast de show más Bueno, ya estamos de regreso. Tenemos eh, por ahí más llamadas. Los invito a que me, oye, ¿qué, qué, qué traen entre manos estos de aquí la Choco el Lerazno? Ya vi las redes sociales, quitaron el Quitia... quitaron su no sé, cambiaron sí, sí. ¿Qué, qué imagen. ¿Qué está pasando, maestro? ¿Qué, qué está pasando? A ver, eh, aquí dicen muchas cosas y, y a uno no. Uno es el último que que se entera, diría la, la engañada. Y yo soy la última que me entero. Entonces, ¿qué, qué está pasando? Hay, yo veo que borraron el logo, hay una imagen que dice ahí, no sé qué, bueno. Vayan ahí a las redes sociales, Derazna en la Chocolata, también no es posible que esté agarrando todos los seguidores y ellos no. Pues vamos con, <risa> eh, tenemos a eh, Oscar, Oscar buenas tardes. A, a César maestro, a César. Ah César, perdón, adelante César, perdón. César, buenas ¿Qué dice señor Dougie, buenas tardes, ¿cómo está? Bien brody, bien, gracias aquí, gracias por tomarte el tiempo y llamarme, adelante. Mire, pues la pregunta que le tenía yo, yo tengo 38 años y le preguntaba si todavía había oportunidad o esperanza que agarre una, una muchacha sin chamacos, porque pues yo igual lo desobedecía antes y le traté con una sin nombre. Ese no ese no es caso como dice usted, pero pues ya uno le quiso calar. Uh -huh. La respuesta sí, claro, claro que sí. Ah, le tengo otra pregunta O sea, a ver, también eh, a ver, te voy a decir algo Tienes 38 años ¿Ok? Ah. Y, y, y sé honesto, ¿qué te hace a ti pensar Que no vas a agarrar a una mujer Sin hijos? Pues ahorita como están las cosas, todavía tienen chamacos, ya que empiezan su carrera desde los 15, y 16 y ya ahorita pues ya una, <ríe> más, una más grande, pues ya todos tienen, <ríe> ya no, tienen no. chamacos. Pues. Sí, su carrera. Ah, eh, yo, yo les digo algo, ¿dónde se mueven? ¿En, en, ¿En qué tipo de ambiente se mueven? Yo sé que hay muchas mujeres que ya tienen hijos a esa edad, eh, o mejor dicho, tú tienes 38, puedes agarrarte una de 30, eh, 30, ¿no? Por, por decir 30, 32 años, o sea, no es como que tienes que agarrarte una de 38. Eh, y luego viene, pues, si quieres tener hijos, ¿cuál es el plan? No quieres tener hijos y sí, pues, a darle de volada, ¿no? Pero sí, claro que puedes tener, eh, puedes conocer, estás muy joven, puedes conocer una muchacha sin hijos y, y sobre todo ya, ya la vas a conocer más madura. Eh, tal vez ya, ya haya pasado por algunas cosas, ¿no? Es más probable, tal vez no, pero claro que hay una alta probabilidad, brody. Alta probabilidad. De que eso sucede claro que sí Sí, lo que le decía El muchacho que me contestó también Fíjese que a uno lo Discriminan, pues a mí no, por el trabajo Que tengo, yo soy trailero Yo tengo un rato pues, manejando tráiler no Y pues el trabajo siempre ha sido Muy noble para mí, me da lo que quiero e incluso pues vivo bien Pero nomás uno le dice a los muchachos Que es trailero y lo miran como de lo peor Pero cuando Ocupan pues ahí están, ¿me entiendes? No, Pero, no, no te entendí no, no, no te, no, no, no te, no te entendí no te entendí cómo es que eres de lo peor y cuando ocupan ahí están quién de quién hablas? pues fíjese yo en mi última relación que tuve la muchacha andaba queriendo hacerse abogada en el transcurso de la abogado yo la apoyé mucho cuando uh, terminó de su carrera que se recibió de abogada se acabó el amor Dice que fue por la mamá, quiso regresar a ella, pero pues yo ya no quise nada por lo mismo que si Así me dejó de la nada, imagínese después. Qué bueno, qué bueno que te dejó antes de casarse, antes de que te engañara, antes de que tuviera otro. Ella necesitaba tu dinero, necesitaba su cuenta, tú eras su cuenta de cheques, tú eras su cuenta, la de la, el del apoyo, y es que tú le ofreciste eso desde el inicio. Tú le dijiste, usted, usted es que ustedes son muy gallos y yo yo por eso les digo aquí que tienen que aprender. Ustedes se creen muy salsas diciendo, "No te preocupes, yo te pago la carrera. No te preocupes, yo te saco adelante." No te ¿Y qué es lo que eh, las mujeres están viendo en ustedes? El güey banco. No están viendo una persona. Cuando ustedes le digan, "Oye, te quiero y te amo. ¿Por qué no vamos a aplicar para algunas ayudas del gobierno para tu carrera? ¿Por qué no vamos eh mira, te encontré una beca aquí, mira, te encontré una... ¿Y por qué no? De, revés, de vez en cuando una ahí, este, llevarlas a comer, de repente un viajecí, sí, qué sé yo, pero pagar carreras. ¿Quién les ha dicho ustedes eso, muchachos? ¿Quién les ha puesto en la cabeza que hay que mandarle dinero a la novia? Es que, este, no tiene dinero, allá está en El Salvador, pobrecita, allá en México, allá... Y si no los tuvieran, ¿ustedes que ¿Se mueren de hambre? No, güeyes, agarran otro que las mantenga. Ocupan dinero y ustedes están ahí... Es, lo único, es su carta de presentación Cuando ustedes conocen a alguien Y le dan una tarjeta Y le dicen, mira, este soy yo eh, trailers, eh, trailers el César no Ahí tiene que decir Los mejores servicios para no sé, qué, no sé qué Ustedes cuando conocen mujeres Muchos de ustedes traen su tarjeta Y dicen, chiquita yo te ayudo a salir adelante Chiquita yo te saco de aquí Chiquita yo te pago tu carrera No, no, no, no, no Muchachos, no Por favor. Bravo, maestro. Bravo. Entonces. Bravo, bravo. Por, por sus clases y siempre estar ahí al pendiente de uno que. Brody, dijiste. Ocupa, pues. Ahorita dijiste. Maestro, se acabó. Acabó su carrera y se acabó el amor. Nunca hubo amor. Hubo eh, hubo una amistad y tú eras como su papá. Cuando se acabó, se acabó. Y agradecele a Dios que se acabó, bro, de antes de que hubiera seguido esta mentira, por no sé cuánto tiempo. Pero es muy importante que ustedes eh, vean. Ahora, dijiste, nos discriminan. Tú eres trailero. Y cuando te pregunta una mujer, ¿qué haces? Y tú dices, soy trailero. Tú sientes un rechazo de ella así como diciendo, uh, tienen famita de mujeriegos y eso, ¿no? Exactamente, maestro. Uh -huh. Pues bueno es parte de es parte del show. Si tú llegas y me llamas y me dices soy trailero, yo voy a pensar lo mismo porque es es es es lo que está allá y te dicen, "Ah, una una en cada puerto, como dicen los traileros." O una, entonces eso es parte de la sociedad. Ahora no te gusta que te vean así, pues eventualmente alguien no te va a ver así, pero la mayoría te van a ver así y o tienes que cambiar de trabajo, ahora o quieres que vayamos a hacer una marcha no juzguemos los traileros no juzguemos los traileros. o sea qué hacemos no si sí lo entiendo maestro por ejemplo si tú te, te dedicas a, a, a cualquier cosa va a ser juzgado por lo que tú a lo que tú te dediques lo mismo pasa con los artistas eh, con otra gente y yo te, te digo a ti césar y les digo a mucha gente el otro día hablaba con una muchacha y me dice, "Es que a me han discriminado mucho por ser mujer." Y dije, y, y, y muchos brodes no analizan eso, dicen, ah, sí, cierto, A ver." Y yo le dije, "No, yo no hice esa reacción. Yo dije, "Oye, ¿y sí? ¿De verdad? ¿Por qué?" Porque sí, porque sí nos discriminan. Y yo, "Pero dame un ejemplo." Ay, no, este, no, ni te quiero platicar. O sea, porque porque cuando tú vas a pedir un trabajo, y te dicen que no, no es discriminación simplemente no tenían trabajo yo le pregunté, a ti no te dieron un trabajo y al caso se lo dieron a un hombre, no exacto, no hubo una discriminación entonces traen la discriminación en la cabeza la palabra discriminar y si tú eres trailero brody, pues nada más es la fama que se ha creado y dile a una a una chava que te guste de verdad dile, sabes que tengo 38 años y no tengo a nadie ahora pero por pues ha sido injusto el asunto conmigo porque pues yo soy un hombre que ha sido juzgado por mi trabajo, pero me encantan los trailers, me encanta manejar, ese es mi trabajo que amo y nunca he andado yo de no de cascos ligeros y si te interesa nos conocemos y no cotorreamos y si la chava es inteligente, pues no va, va a haber algo y pues es lo que te puedo decir, César no pues muchas bravo gracias, maestro que humilde usted que humildad hay en usted seguirlo y aquí vamos a seguir años más Sal. escuchando sus clases, muchas gracias por su sabiduría y sigue adelante con el show que está muy bueno sale brody cuídate y gracias por gracias. tomarte el tiempo eh, algo que veo en, en mis redes sociales es de que, a ver vamos a comentar algo de lo que escribí acá y tenemos lo siguiente Dice esta frase que es muy interesante. Dice, cuando una persona tóxica no puede controlarte, buscará controlar la forma en la que te ven otros. entendí este Garbanzo? Sí, maestro. Claro. Muy bien. A ver, vamos a conectarnos acá porque ese tiene un pequeño retraso. Pero nos conectamos aquí. Y bueno, les repito lo siguiente. Cuando una persona tóxica no puede controlarte, buscará controlar la forma en la que te ven los otros. O sea, muchas mujeres tóxicas que tú... Cuando una mujer tóxica... Esto... Y, y, y grábenlo. Ténganlo ahí bien presente, muchachos. ¿Ustedes tienen una mujer que es lo que ella dice? Cuando ella dice, como ella dice. Y esa mujer entre comillas, se ve que está contenta, cuando tú ella te dice, oye, eh, quiero ir acá, quiero comer esto, quiero pintar la casa de este color, digo, si ya están casados, quiero esta camioneta, quiero este carro, quiero este tráiler quiero, eh, quiero el, el... O sea, todo lo que ella decide, tú le vas dando por su lado. Entonces tú dices, no, güey, tengo una mujer tan buena. No, brody, Verla en la adversidad, a ver, dile, no, eso no me gusta, eso tampoco me gusta a mí, ¿por qué no hayamos un intermedio? Tú, esto para ti y esto para mí, para estar en medio. Entonces ahí es donde empiezan ellas a, pues no me quiere, antes era todo lo que yo decía, ahora ya me, me repelas, o sea, ya no, o sea, entonces cuando... ¿Me repelas? Sí, para ellas es como dirá, ya me repelas, entonces ustedes desde el noviazgo tienen que ir... Haciendo esas cosas, muchachos, jóvenes, hey, están en el noviazgo o no, tan jóvenes, vayan desde el inicio, dejen bien claro qué les gusta. Oye, ¿y por qué traes un Samsung? ¿Por qué no tienes un iPhone? Me gusta el Samsung y no lo pienso cambiar, me gusta mucho. Ay, pues deberían de cambiar para hacer FaceTime, mis tanates, no me gusta el iPhone, ya. O sea, entonces desde ahí, ustedes tienen que ir la tuerquita apretándola, poco a poquito. Porque ellas no, lo, ellas no tienen compasión. Ustedes dicen, no, pero cómo, cómo, cómo. Y ellas, ¿por qué no dicen, ah, cómo? A ellas les vale madre, pues ustedes también. No es nada de malo decir, a mí no me gusta ese color. A ti sí, qué bueno. Yo te amo, no porque te guste el color o no. Simplemente no estoy de acuerdo en el teléfono ese o en esta otra cosa. ¿Qué tiene? No tenemos que estar de acuerdo en todo. Entonces, cuando estas mujeres tóxicas que te revisan el celular que te van a buscar al trabajo, que están afuera de la cantina, que están afuera de la casa de tu amigo que fuiste a visitar, esperándote con la mano en la cintura, este tipo uh. de ese tipo de mujeres, mientras tú les vayas haciendo caso con todo, van a decir ah, it's all right pero cuando tú dejes de hacer lo que ellas quieren por eso dice así, cuando una persona tóxica no puede controlarte, buscará controlar la forma en la que te ven los otros, que van a empezar a decir ese güey es un bueno para nada ese güey en la cama no sirve no se le para, la tiene chiquita Ese güey un día me quiso pegar Ese güey un día Y van a empezar a, a sacar ¿Por qué? Ya no te controlan a ti ¿Qué van a controlar? cómo te ve a la gente Y aquí es donde vienen los mandilones Mensos que conocen viejas y dicen ¿Y qué onda con tu ex? es, es era un golpeador? Me decía cosas Me decía que estaba fea, me decía gorda eh, me, ¿Y qué hacen los brothers? Les creen Siempre caen, siempre caen Diciendo, qué pobrecita pobrecita de ti y les voy a decir algo muchachos ninguna mujer en su sano juicio habla de su ex y menos para quejarse ni una mujer, óiganlo bien uh -huh. en su sano juicio va a hablar de su relación pasada para quejarse o hablar mal de él o para nada no esa es una, una medida que tienen que tener ustedes qué tipo de mujer están conociendo qué tipo de mujer tóxica están conociendo que empieza a hablar del otro en redes sociales, tirando indirectas en redes sociales, uh. tirando. Mu Señores, está enfrente a ustedes un sign que dice ah, ah, ah, tóxica, tóxica, tóxica, tóxica. ¿Y ustedes qué están haciendo? <risa> Siguiéndoles el juego. Ay, pobrecita. Tú necesitas alguien que te valore. Ay, po... No caigan, muchachos. De verdad, esta información es gratis. Nunca la habían oído en la radio antes. Yo se las estoy dando y es gracias. gratis. Gracias, maestro. Gracias. Bravo, gracias, maestro. Bravo, maestro. Es usted muy grande. Créanme, si un día esa mujer de verdad sufrió y es sufrida, se van a dar cuenta con el tiempo. No te lo tienen que venir a decir. ¿Ok? No sean tontos. No caigan en las garras de estas tóxicas. Cuando no hagas lo que ellas quieren, cuando... No puedan controlarte. Van a controlar la forma en que te ven las demás personas. ¿Ok? Ay, sí. Ese garbanzo, antes me mandaba dinero, dice a la Erika, ¿no? Pero aquí ya no me mande, va a ver cómo lo voy a dejar. ¿Cómo? Entonces empiezan a hablar de, él, de ellos por todos lados. Hasta por los codos. Ah, y la sociedad es pobrecita. Pero si un hombre dice, esta mujer... Me engañó esta mujer, me hizo esto. Ah, qué poco hombre, güey. No se habla mal de una mujer. De una mujer no se habla así. Ella se ha portado mal. La creación, la mejor creación que Dios hizo. ¿Cómo es posible que tú vengas a, a decir lo que te hizo? piense O sea, la mujer se queja. Qué descaro. Abrazarla, wow. cuidarla. Así, así mienta, así. El hombre dice, ¿me pasó? Eres de lo peor. Es en la sociedad mugrosa que en la que ustedes se quieren envolver o se quieren envolver en la sociedad más justa la de a, a mí no me vengas a contar traes un problema de tu ex, a mí yo no quiero saber. Yo yo mejor platícame qué cualidades tienes, platícame cuáles son tus metas, eh, a, a quién ayudas, a quién proteges. Eso de eso hablamos. No, yo no quiero hablar de tu güey ex o de quién te golpeó, quién te tocó. Yo ya me voy. Ahí nos vemos muchachos, síganme en mis redes maestro, sociales Maestro, sí. si quieren maestro, escribirle maestro, elmaestrodoggy arroba gmail y manden su número de teléfono para que podamos platicar con ustedes Así es, escríbanme a mi correo electrónico elmaestrodoggy arroba gmail elmaestrodoggy arroba gmail eh, para que me escriban yo checo sus correos manden, es para problemas que tengan preguntas que creen que yo les puedo hacer un paro Eh, y me escriben ahí Pero que no se los olvide el teléfono Gracias Edwin, hasta mañana Que descanso Luego, sí. maestro,